よろん、Letty。え、そんなこと言ってたら、めろそん。めろ Bienvenidos y bienvenidas al momento preferido de mi madre, una que no sepa nadie, Ariel i k a y z a j a r o f f Buen día. Buen día, Diego. Bueno, si t e d i g o Susan Dietrich Schneider, quizás con ese nombre. No digo nada. No decimos nada. Si t e d i g o Susie Sounds. Tampoco me parece. Y si te digo The Space Lady,、mm, me parece que menos. Bueno, pero... Una que no sepa nadie cumplido. Bien, sí, porque la semana pasada estuvimos muy mainstream con、sí. Beatles. de hecho había traído hoy Sgt. Pepper para reponer alguna cosa con Lowly Rita, pero no e n t r ó Bien. Bueno, vamos a hablar de The Space Lady, una música norteamericana nació, nacida en el estado de Colorado en 1948. Que desarrolló casi toda su carrera como música callejera en Boston, en Massachusetts, en San Francisco. Primero tocaba el acordeón en la calle y tiempo después empezó a, a tocar un sintetizador, y ya vamos a hablar un poquito de eso. La cuestión es que The Space Lady, o Susan, su, su verdadero nombre, A fines de los años 60 se suma al movimiento hippie en San Francisco y conoce a su primer compañero, Joel Dunsany, que estaba escapando del servicio militar en plena guerra de Vietnam. No sé bien cómo era la historia, pero bueno, quienes、eh, se negaban a ir a la guerra de Vietnam corrían el riesgo de ser encarcelados o mandados a la fuerza, y para ellos, con su visión del mundo y su activismo hippie, era algo impensable, inaceptable. Y vivieron indocumentados, rompieron sus documentos, sin trabajos estables. Hubo algunos periodos en los que vivieron escondidos en una cueva, en una montaña. Y mientras vivían escapando de la policía norteamericana y de, del ejército,、eh, veían cómo subsistir, y la música callejera o la música en la calle fue una de las formas que, que encontraron. Ellos hicieron un voto de pobreza para no contribuir al sistema, como, como manera de, de protestar o como manera de escapar a, a, a la guerra y a los valores yankee de aquellos años、eh, vivían medio en, esta, en esta situación. Vendían dibujos y manualidades en la calle y él soñaba con convertirse en un hombre orquesta, porque parece que en la cueva tocaba la guitarra por la noche con un ampli a baterías, a pilas. Y con pedales. ¿Dónde así, tenía el 110? Porque en Estados Unidos es 110, ¿no? Sí, no, no, no, todo equipo a pilas. Ah, pilas. Cuenta, claro u e n t a c que uno dice, bueno, la contaminación, no sé, ¿qué hacías con las pilas después? Bueno, si todo lo que contaminás son dos pilas doble A, todo bien. Bueno, pero estaban ahí con el Ampli a pilas, con, después más adelante con un tecladito a pilas.、Eh, él quería convertirse en The Cosmic Man. Un hombre orquesta con unos pedales de guitarra haciendo así unas cataratas de notas, dice The Space Lady. Y tenía planeado usar un gorro que, que había encontrado en una feria de antigüedades, que es un gorro que tiene dos alas、eh, en, en la parte superior y una luz que titila, una luz roja que titila. Parece que además eran como medio artesanos de, de manualidades que agarraban una cosa y inventaban algo ahí. Pero con todo este miedo a ser descubierto, él no se animaba a salir a la calle, digamos así, más, más abiertamente. Hacia 1980 iban rebotando entre Boston y San Francisco, ya tenían un hijo, más adelante tuvieron tres, con lo cual la situación se hacía un poco más difícil de sostener y ella decide salir a tocar a la calle, primero con el acordeón, como decíamos. Eh, y vencer también su miedo a los escenarios. Ella había tenido una formación musical de, de pequeña, pero no le gustaba para nada la idea de estar en un escenario frente al público o tener que hablar con la gente. Pero bueno, no le queda otra y se lanza ahí a la calle. En 1983、eh, consiguen un c a s i o t o n e Uno de esos teclados que tiene ritmos y que tiene distintos sonidos. Un modelo muy particular que parece que estaba medio en boga en ese entonces, un Casiotone MT40. Y le pone también un delay y un phaser, unos efectos ahí para procesar el teclado y para procesar también la voz. Y empieza a tocar, empieza a tocar en la calle, de a poco va. Teniendo así algunos seguidores, pero bueno, nada, nada demasiado trascendente o nada que la llevara a la masividad ni nada. Está hasta más o menos los años, hasta principios del 2000, tocando en la calle, haciendo esta vida.、Eh, por supuesto, no viven todos estos 30 años en la cueva, sino que se consiguen un departamento. En principio, la guerra de Vietnam ya había terminado. <risa> ya había terminado, pero les quedaba la paranoia de que retroactivamente fuera todo mal. Y. En una de estas viviendas en las que están, tienen un vecino que, que se compra unos equipos de grabación y que mucho no sabía usar. Entonces, como intercambio de favores, ella graba sus temas,、eh, algunos de composición propia y otros covers de clásicos del rock and roll y yo qué sé. Y como intercambio de favores, ella graba y el vecino aprende a grabar. Y ahí salen las primeras grabaciones medio caseras de la Space Lady. La cuestión es que de estas grabaciones. Que no pasaban de ser vendidas en la calle a los transeúntes, a quienes pasaban por ahí. En el año 2002, un historiador llamado Irwin Chusid, como especializado en, en lo que él llama outsider music o música medio marginal, digamos, toma uno de estos temas y lo, lo mete en uno de estos compilados, con lo cual empieza a ganar notoriedad de Space Lady después de más de 20 años de estar tocando en la calle. El tema que, que pone en este compilado es este que vamos a escuchar ahora, que se llama I had too much to dream last night. Tuve mucho que. o soné demasiado la última noche. <risa> Y el tiempo propio en la melodía, ¿no? Sí, es.、Eh, por lo menos a mí me da esta sensación: es una voz muy etérea entre el delay y el, el tono como medio tímido. Pensar que después Lady estaba en la calle ahí frente a un montón de gente, pero siempre como atrás de, de una coraza o algo así. Bueno, ella dice que cuando tenía 20 años fue abducida durante una cirugía, fue abducida por extraterrestres. Ajá. Que flotó sobre la atmósfera de la Tierra y desde, desde ahí vio todo y anduvo en una nave espacial y se encontró con otra gente que también era abducida. Así que desde entonces le queda un interés por, por todo lo sobrenatural, por las historias así medio cercanas a la muerte. ¿De dónde te tengo? Ah, de la abducción, estuvimos juntos planeando. <risa> claro, porque ella dice: No, me, acu me acuerdo que estuve ahí, pero、no、que cuando volvía, dice. Ella se decía a sí misma: recordad, recordad, recordad, como me tengo que recordar esto que me pasó. Bueno, también cita una fuerte influencia de los pueblos originarios norteamericanos y de algunos libros de Castaneda, y más cerca en el tiempo, algunas ideas del budismo Zen. En los años 2000 se retira, dice: ya está suficiente esta vida en la calle y se dedica a ser enfermera. Y Cosa que, que al poco tiempo dice no es para mí porque el sistema tradicional de la medicina va en contra de sus creencias y, bueno, no se siente cómoda haciendo ese trabajo. Y después de ir a Castaneda está difícil dar un prozac, digamos. Sí, bueno, justamente eso. Dice, ¿cómo voy a defender una industria farmacéutica que te envenena durante toda la vida, etcétera? En 2008 conoce a su segundo compañero y esposo, Eric Schneider. Que él también era músico, falleció hace poquito tiempo y no conocía mucho de la carrera de Space Lady, pero sabía que ella había andado en algo musical. Y un día le dice: Che, bueno, pero mostrame qué hacías. Ella no, ya no tenía su, su Casio MT-40, no tenía los efectos. La cuestión es que compra por internet estos artefactos y, y le muestra. Y él se vuelve loco y le dice: No, esto tiene que salir a la luz. Yo voy a ser tu manager. Te voy a armar、eh, giras, te v o a... yo a... y me encargo de, de hablar con la gente, de los mails, de todo, que es lo que vos notas, vos tocas. Todos queremos un novio así, que un día nos diga todo lo que tienes, todo lo que tienes archivado, lo publicaré. Yo me encargo, vos no te、claro. preocupes con nada. Bueno, la cuestión es que desde 2012 Space Lady está haciendo giras mundiales en b a r c i t a no nos imaginemos、sí. grandes multitudes, pero. Está llevando su música por distintos lados, grabó algunas cosas. Se reeditó este material grabado en los años 90、eh, y, y de repente, bueno, reflotó la luz. Como, como leí por ahí hace, hace un tiempo:、eh, Nacimos demasiado tarde para explorar el mundo, muy temprano para explorar el universo, pero justo a tiempo para explorar la internet. Qué lindo. Y así con esto de internet muchas cosas salen a la luz. Entre ellas Space Lady. Y este es su tema insignia, digamos, su, su gran hit, que le compuso su primer esposo, Joel, cuando le regaló, cuando compraron el, el Casiotone, que se llama s i n t e s i z e Me. Una pena que haya dejado al hombre que tenía el gorro de las alas, ¿no? Sí, no sé cuál habrá sido la historia, <risa> pero bueno, siguieron su vida por lugares diferentes. Vamos al hit de Space Lady. It's like a d r u m a、yeah. b l a c k hole a cross the Milky Way